El 3 de junio salió el gobierno a decir que reducía las raciones, los, los gramajes de meriendas para las niñas y niños de primaria y de inicial. Que no solamente eso, sino que además redujo la cantidad de raciones. Ayer estuvimos en la Escuela Cordillera de los Andes y 200 raciones y pico que recibían, ahora han recibido nada más 100. Pedimos que nos mandaran algunas compañeras fotografías fotografía de las meriendas. Imagínate el bollito de pan, porque sí. se reduce en gramaje, ¿no? En cantidad de gramos. Si un bolito de pan tiene aproximadamente 50 gramos, eso hay que cortarlo en tres, ya no en dos. Antes los chicos y las chicas recibían en la escuela dos días al menos de leche. Ahora solamente un día. Esa es la triste realidad. Acá no, no cabe mucho análisis. Digamos, los niños y las niñas están pasando frío, hambre. Hemos hecho muchos reclamos, se han presentado muchas notas. Los directivos se han movido muchísimo. Y sin embargo, como si nada...